posterioridad hemos leído el libro de romanos capítulo 12 versículo 3 eh, que usted está viendo en pantalla que usted también tiene en su en su biblia no es cierto y tiene que ver con eh, eh, el apóstol pablo con los deberes cristianos lleva como subtítulo este capítulo del apóstol Pablo y empieza este capítulo dando algunas recomendaciones en forma muy particular a los hermanos que están en Roma, ¿no es cierto? y empieza con que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que nuestro culto racional, dice el versículo 1 y el versículo 2 dice que no, no, no nos debemos de conformar a este siglo sino que debemos de transformarnos por medio de de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y llega al versículo 3, que es el versículo base en esta tarde, de lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. Si alguien le pregunta a usted eh, de qué habló el pastor Edwin, y dígale usted, pastor Edwin habló de un tema que se llama ni un cabrito. Y esto tiene que estar, y está basado, ¿no es cierto?, en el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 4, 11 al 21, donde narra una historia bíblica que muchas veces hemos escuchado eh, hemos escuchado, digo en nuestras congregaciones que tiene que ver con el hijo pródigo, dice Lucas 15, versículo eh, 11 al 21, dice también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes eh, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se rimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos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 Y usted me preguntará, mi pastor, ¿qué tiene que ver este versículo o esta historia bíblica con Romanos capítulo 12, versículo 3? La palabra del Señor en esta noche nos tiene que llevar a poder comprender nuestra naturaleza carnal que muchas veces llevamos. ¿Qué dice romanos 12, 3, que es el versículo base de esta noche, según la Biblia, la cual yo tengo acá? Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto cada uno de ustedes lo siguiente, dice el apóstol, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le les ha dado. Interesante es cuando muchas veces vamos a una actividad y salimos de nuestra congregación y nos encontramos con algunas características de iglesias que a lo mejor no tienen mucho que ver con lo que nosotros estamos centrados en esta iglesia. Pero debemos de tener un corazón misericordioso un corazón amoroso un corazón eh, no es cierto que nos permita también poder rescatar algunas eh, eh, algunos elementos fundamentales que debe de tener todo cristiano en esta historia de lucas nos habla que el hijo menor eh, que el hijo menor nos habla de los creyentes que tienen un mal concepto de dios el hijo menor está caracterizando algunos creyentes que tienen mal concepto de Dios, tienen un concepto de Dios como alguien que puede venir a pedirle cualquier cosa y saben que Dios se las dará. ¿Cuántas veces llegan creyentes o llegan personas, mejor dicho, a nuestras congregaciones solamente con un afán y con una prioridad que es pedirle algo a Dios? Algunos llegan por alguna enfermedad, algunos llegan por alguna petición, algunos llegan por alguna situación familiar, algunos llegan porque a lo mejor lo están pasando mal, algunos llegan con alguna necesidad y creen que Dios no les va a negar sus peticiones y Dios sin lugar a duda, como Dios es bueno, es grande en misericordia y lleno de amor, muchos creyentes vienen a las congregaciones como a llenarse de las necesidades materiales y muchas veces usted le va a escuchar que muchas de sus gratitudes tienen que ver con sus satisfacciones personales o materiales en su vida usted va a escuchar muchos creyentes cuando dan gracias a Dios, dicen estas palabras, Dios doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido y todo se relaciona con bendiciones, con bendiciones materiales. Pero creo que la mayor bendición que nosotros como creyentes debemos de dar a Dios es por la obra expiatoria de Cristo hace 2000 años en la Cruz del Calvario. Obra perfecta que cambió nuestra triste historia de muerte eterna en una vida eterna con Cristo el Señor. Por eso que Job decía, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Usted puede ser la persona más rica y si tiene a Cristo glorificado sea el nombre del Señor. Pero a lo mejor tiene lo justo A lo mejor ah, tiene menos que lo justo Pero si tiene a Cristo en su corazón Lo tiene todo Sea bendito el nombre del Señor para siempre Muchos creyentes que llegan a las congregaciones Ven a Dios como la fuente de sus recursos. Muchos ven a Dios como el remedio de su problema, la solución del problema que están viviendo, pero no pueden ver a Dios como a un padre que desea tener comunión con sus hijos. Este hijo pródigo está marcando la figura de este de este creyente pidón de este creyente que llega a las congregaciones y sabe que el Padre, como es generoso, como es amoroso y como es misericordioso, no le va a negar alguna petición, iré donde mi padre y le pediré todo lo que me corresponde y no es cierto, y se fue este hijo pródigo y gastó todo lo que tenía, por eso que este hijo pródigo representa a los creyentes que una vez han recibido lo que buscaban de Dios, muchas veces se van de las congregaciones se alejan y abandonan la casa del padre para desperdiciar todo lo que Dios le ha dado hasta que vuelven a un un estado calamitoso, peor del que tenían antes, un estado de desesperación, un estado de frustración, un estado de pecado, un estado de vacío absoluto. ¿Cuántas veces hemos visto hombres que estuvieron en nuestras congregaciones, que llegaron para pedir algo y Dios les bendijo, Dios les prosperó? ¿Cuántas veces decimos de los púlpitos que a muchos de nuestros hermanos le hacen mal la bendición económica? Muchos se van, piden al Padre, el Padre le responde, el Padre les bendice Y posteriormente se van, se alejan del Señor, se olvidan del Señor, le dan la espalda al Señor Pasan algunos años y vuelven algunos los que logran volver en estado calamitoso en su vida espirituales Sin lugar a duda muchos son hijos pródigos, hijos que una vez fueron amados Hijos, pero que dejan de serlo, o por lo menos dejan de comportarse como hijos. Piensa que estando alejado del Padre, pueden hacer cuanto ellos quieren y desean, pero que que pero que jamás, o que más tarde o temprano, tendrán que volver nuevamente a la casa del Padre. Estimados hermanos en el Señor, este hijo pródigo que representa a muchos padres, de los hermanos que algún día llegan a las congregaciones, están un tiempo, se les solucionan los problemas y luego a mente se van y uno pregunta, ¿y ¿qué le pasará al hermano tanto, a la hermana tanto? No, que le llama uno, estoy tan ocupado pastor, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy aquí, estoy allá, estoy tengo tantas cosas que hacer que no, tiemp no tengo tiempo para ir a la casa del padre. Y muchas veces le piden, son bendecidos, Dios les responde, Dios le restaura, soluciona sus problemas y después se olvidan de estar en la cobertura, en el cariño, en el amor del Padre. Muchos vienen solamente a pedirle al Padre lo que ellos creen que le corresponde y nuevamente se van y no tienen una comunión con el Padre. Muy, muy tarde o temprano tendrán que reconocer que fuera de la casa del Padre solamente hay desesperación. Fuera de la casa del Padre hay vacío, hay pérdida. Fuera de la casa del Padre, de la comunión, de la cobertura, hay destrucción, hay soledad, hay muerte, hay hambre. Hambre que nos sacia el corazón de la vida del hombre o de la mujer podrás tener todo el bien económico, pero si no tienes al Padre en la comunión que debemos de tener, no tienes nada hermano, lo has perdido todo, como este hijo pródigo que se le dio todo lo que le correspondía y lo, lo farrió y estaba muchas veces comiendo las algarrobas de los cerdos, en la casa del Padre, estimados hermanos, en la comunión con el Padre hay abundancia de pan para los jornaleros, cuanto más para los hijos de Dios. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Que lo más sabio, estimados hermanos, es siempre estar en la casa del Padre, tomar el camino del constante arrepentimiento que debemos de tener, la confesión de nuestros pecados, reconocer que sin Dios nada somos en el mundo, que ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por la bendición y la comunión y Dios está sobre nuestras vidas. Nada absolutamente tiene sentido si no tenemos la comunión con el Padre. Estimados hermanos en el Señor, este hijo pródigo que representa muchos creyentes que hoy día no están, que vinieron un día y le pidieron al Padre lo que a ellos les correspondía. Y hoy día usted se pregunta como pastor, ¿qué pasará con el hermano tanto? ¿Qué pasará con la hermana? ¿Por qué no, no viene? ¿Cómo puede ser tanto que no puede venir a agradecer al Padre por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? decía los hermanos ayer, hermanos amados, el que no entiende la obra expiatoria de Cristo, hermanos amados, no ha entendido el Evangelio. El Evangelio no consiste en venir a pedirle para que Él solucione nuestros problemas. El Evangelio consiste en comprender que nuestra condición era muerte eterna, pero Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y que en la ira de Dios recayó sobre su Hijo y que gracias a esa obra yo hoy día soy declarado inocente de toda culpa. Eso es el Evangelio. El Evangelio no consiste en venir y pedirle al Padre, Padre, te pido lo que a mí me corresponde, porque necesito este bien material, necesito que me soluciones este problema. El Padre en su amor grandioso, en estos atributos como Dios, nunca le va a decir que no y le da muchas veces. El hermano recibió su parte, se fue, agarró su parte, se fue de la casa del Padre y se fue a gastarlo en el mundo. Por eso uno de repente dice, ¿qué le pasó al hermano? Y justo el hermano está bendecido y se fue el hermano Y cuando estaba aquí, como que puras pellejerías Ay, vamos, el kilo de amor para el hermano tanto Y vamos, ayudemos al hermano tan No sé si en esta iglesia pasará, pero creo que en todas las iglesias pasa Y de repente el hermano, ¿no es cierto?, es bendecido Dios le dio, le dio un trabajo, qué sé yo Y después el hermano se fue de la casa del padre Y después llegan en estados calamitosos los que logran llegar porque muchos se van y le dan la espalda a este padre tan amoroso. Por eso que lo más sabio es lo que hizo este hijo pródigo, volver en sí, tomar el camino del arrepentimiento, el camino de la confesión de nuestros pecados, tomar y reconocer que sin Dios nada somos y nada podemos hacer y nada tiene sentido si Dios no está en nuestros corazones y en nuestras vidas. Este hijo menor representa al creyente cuya palabra favorita es, escuche bien, te pido Señor, dame Señor, necesito Señor. Este hijo pródigo es el que siempre, en vez de empezar a adorar y a reconocer el señorío de Dios sobre nuestras vidas, lo primero que hace es, gracias por la vida y la salud, pero Señor necesito esto. Necesito todo y lo convertimos en hermanos pidones Solamente pedimos lo que yo quiero, mi parte No le interesa tener comunión con el Padre no, no le interesa ser un adorador con el Padre No le interesa reconocer a este Padre amoroso y cariñoso Los que no tenemos Padre echamos de menos muchas veces a nuestros Padres ese amor, ese cariño eso de poder conversar eso de poder escuchar, eso de poder ser corregido por el Padre amoroso que lo único que quiere que a usted le vaya bien y que a mí me vaya bien, por eso que estos creyentes siempre van a usar esta palabra favorita dame, te pido requiero, pero el que ha el que al pasar por la consecuencia de su pecado y tras un verdadero arrepentimiento y una verdadera humildad, cambia de manera de pensar y de actuar. Y ahora lo que pide es, no dame, sino que hazme como uno de esos jornaleros. ¿Qué diferencia hay cuando Él va donde el Padre y le dice, dame lo que me corresponde? Pero cuando ya ha perdido todo, en las angarrobas de los cerdos y comiendo eso, Él dice que vuelve en sí, en un arrepentimiento genuino, y dice esta palabra, ya no le dice dame, sino que le dice, hazme como a eso de uno de tus jornaleros. Estimados hermanos en el Señor, qué interesante es poder comprender, como dice el apóstol Pablo en este versículo base, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, quien no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El escritor sagrado nos sigue exhortando a que verdaderamente no tengamos un concepto errado de lo que significa el Evangelio. Que no, no tengamos un concepto equivocado, que venimos a la casa del Padre simplemente a ser como este hijo pródigo y pedir lo que a mí me corresponda. Verdaderamente el hombre de Dios o la mujer de Dios que ha sido reconciliado, que ha nacido de nuevo, simplemente... No es cierto, le dice, hazme Quiero ser un una, un, un, no cierto, una vasija en tus manos Moldéame, saca todo lo que empaña tu gloria en mi vida Quiero agradecerte por lo que hiciste hace dos mil años En la cruz del Calvario Oh Padre, soy un deudor tuyo por lo que tú haces Y seguirás haciendo constantemente con mi vida Amén Lucas 15, versículo 22 y 24 Dice de esta manera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 Este versículo, estimado hermano, de Lucas 15, del 22 al 24, vemos revelado el corazón de Dios. Este corazón donde su deseo y su voluntad es verdaderamente siempre aceptar al que se ha ido o al que ha cometido algún error vemos a un padre bueno que día y noche está esperando en la puerta, esperando que sus hijos acudan a él con la actitud correcta un padre cuyos brazos están siempre extendidos abiertos para abrazar y para besar, un padre que lejos de señalar nuestro pecado o de juzgarnos con ira o con resentimiento está deseoso de restaurarnos, de restituir lo que el pecado rompió de sanar lo que el pecado dañó estimados hermanos en el señor en este versículo vemos a un padre que se regocija de que volvamos al hogar de que vengamos con la actitud correcta y de que entendamos que lo más importante no es cuánto podemos sacar de él sino cuán cerca puedo estar del corazón de mi padre cuántas veces vemos en nuestra vida diaria Cuando fallece el papá o la mamá, vemos que los hijos están esperando ahí. ¿Con cómo voy yo? ¿Con cuánto me voy a quedar? Repartan esto. ¿Quedo quedar con esto otro? Y empezamos, incluso no ha fallecido el familiar. Y ya estamos pendientes de lo que nos corresponde y de lo que nos pueda tocar. Qué triste es que estemos muchas veces más pendiente de las cosas materiales que de tener una comunión genuina con el Padre de las luces, el cual no hay sombra de variación alguna. Lucas 15, en este mismo concepto, versículo 25 al 32, nos habla del hijo mayor, y dice el texto, y su hijo mayor, me están siguiendo, ¿no es cierto? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa...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 Salió por tanto su padre le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, escuche bien. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me han dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Versículo 30. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces les dijo... Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Se ha glorificado el nombre del Señor por esto. Entonces usted me preguntará, mi pastor, ¿qué significa entonces el hijo mayor? ¿Por qué se entristece? ¿Por qué se enoja de que haya regresado su hermano? El hijo mayor sale en esta escena del libro y nos enseña algo muy importante que muchas veces solemos pasar por alto. Nos hemos centrado muchas veces en demasiadas ocasiones en el error del hijo pródigo. Muchas veces nuestros mensajes están apuntando al error del hijo pródigo. Muchas veces nuestros predicadores apuntan a lo que hizo el hijo pródigo, pero nadie rescata y hace un paréntesis en esta particularidad que hace el hijo mayor. Muchas veces, estimados hermanos, no entendemos el error del hijo mayor y en su pecado, y en su rechazo. Dentro del hogar hay muchos hijos que aunque no han abandonado el hogar, que están aquí en esta noche, hermanos fieles, lindos hermanos, que están en todas con uno, están muchos, y no han abandonado el hogar, no han cometido los pecados de los hijos pródigos, que ni se han contaminado con las cosas de este mundo. No obstante, tienen un problema, muchas veces, de identidad, que le impide tener una vida saludable dentro del hogar del Padre. En esta escena vemos aquí representados los creyentes en el Hijo Mayor, que han desarrollado una identidad de siervos, de obreros, fieles, de obedientes, impecables, de creyentes santos, irreprochables, de conducta impecable ante Dios. Pero que esperan que todo esto sea una moneda de cambio para obtener de Dios unidad. Favores especiales, muchas veces este hijo mayor representa verdaderamente a creyentes que no tienen la suficiente confianza con Dios como para pedirle nada, porque nada de lo que hacen es suficiente. Este creyente del hijo mayor representado siempre se están demandando siempre se están analizando siempre se están midiendo con otros creyentes y siempre ven a otros creyentes más aptos que ellos más santo y más digno de recibir bendición y muchas veces nos decimos estos creyentes verdaderamente me falta mucho y están en la casa del padre pero siempre se están comparando con otros no no soy digno, este hermano es más espiritual. La hermana, no, tremenda mujer de Dios. El hermano es una eminencia en la palabra. El hermano de allá, no, él debería ser jefe y nunca me toca a mí. Siempre soy, no es cierto, el que está en el último en la banca o en la última silla. No, el hermano tanto ese debería ser jefe de jóvenes. La hermana tanta esa, la hermana diría ser ayudante, la pastora. Ella sí que tiene todas las competencias. ¿Y cuándo te toca a ti? Siempre nos estamos comparando con otro. Muchas veces este hijo mayor representa el creyente que está dentro de las congregaciones, pero un creyente también que se va al otro extremo y de repente dice, "No soy como este, yo soy más espiritual. Yo siempre estoy. Yo estoy en todas, estoy en el culto, estoy en el martes, estoy en el jueves, estoy en la escuela dominical, vengo a las oraciones, vengo a la predicación y estoy en todo y no soy como este, este flojo o esta floja que nunca se ve en las congregaciones." Tenemos un mal concepto siempre se están demandando siempre se están analizando siempre se están midiendo con otros creyentes y siempre ven a otros que creyente muchas veces más aptos o menos aptos que ellos más santo o menos santo más digno de recibir bendición o menos dinos por eso que el apóstol pablo dice en romanos 12 versículo 3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de que Dios repartió a cada uno muchas veces nos creemos más espirituales que otros muchas veces nos creemos menos espirituales que otros y tenemos esa actitud del hijo mayor, que siempre había estado en la casa, que tenía de todo pero siempre estaba ahí, pasaba sin pena ni gloria, ahí nomás Por esta razón no pueden entender a Dios No entienden el corazón paternal de Dios Estos hermanos no entienden que Dios bendiga a otros que oran menos que ellos Estos creyentes no entienden como Dios puede bendecir a quienes han juzgado con el pecado A quienes han desperdiciado las bendiciones A quienes han caído y una y otra y otra vez Pero en su gracia, en su amor, en su misericordia Dios trae al que Él quiere traer Bendito sea el nombre del Señor. Este creyente no podía comprender. Padre, pero si miras, te pidió todo. Gastó todo, se la gastó con las rameras, hizo esto y lo otro y mira, y tú matas al cabrito, al becerro gordo y haces una fiesta. Y yo, que he estado siempre contigo, ni un cabrito me has dado para comerlo con los amigos. Muchas veces en nuestras congregaciones tenemos creyentes con una mentalidad de siervo, pero no de hijo Él era hijo del padre Él podía tomar todo porque el padre le dice Todo lo mío es tuyo Pero él tenía una mente de siervo Porque verdaderamente, no es cierto, no tenía la confianza con el padre Creyente con mentalidad de siervo, pero no de hijo En este texto que hemos leído en el versículo 29 Del libro de Lucas 15, del 25 en adelante Principalmente en el versículo 29 Dice aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos Versículo 30 Pero cuando vino este, este, tu hijo Que ha consumido todos tus bienes con rameras Ha hecho matar para él el becerro gordo Sin lugar a duda, estimados hermanos en el Señor Muchas veces son creyentes que tienen un mal concepto de sí mismo Y de los demás algunos tienen un concepto muy elevado, yo no soy como este, este es un carnal, este es un flojo, o muchas veces no, es que yo me falta, no el hermano tanto que trabaje, la hermana tanto que haga esto, y nunca nos toca a nosotros decir, eme aquí, aquí estoy, úsame Señor para tu obra cuantos en esta noche nos descartamos como dicen los lolos no van a van a nombrarlo a los hermanos no es cierto en el mes de diciembre no voy a venir para que no me nombren siempre tenemos un concepto muy bajo no yo me falta me falta mucho a mí que nombre al hermano tanto al hermana tanto y lo otro el otro extremo no deberían de nombrarme a mí. esto flojonazo no sirven para algo yo debería estar pero el apóstol Pablo qué nos dice no tengas un concepto más alto de lo que Dios te ha dado, de la medida del Dios, del don que Dios ha repartido. Son creyentes que tienen mal concepto de sí mismo y de los demás. Muchas veces este creyente vive con un legalismo que le separa de Dios y de su gracia, y que le hace señalar o fijarse los defectos de otro Hay algunos que andan con un elemento así, ¿no es cierto? Cuando usted va a pasar ahí, va, al, va a la vela, ¿no es cierto? Usted va a entrar y suena... Oh, los detectores, iba a salir con la bolsa de repente y si suena, ¡tiri! Detectores. Hay algunos creyentes que se acostumbran a estar comparándose constantemente con otros. Usan detectores de niveles espirituales. Yo no soy como ese, o como esa iglesia... O como esos eh, hermanos que cantaron O como ese hermano fulano de tal No, ese escarnal todavía le falta mucho Hermano, no tenga más alto concepto Dice el libro de Romanos No tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Amén Si tú eres o te sientes identificado con este tipo de creyentes Quiero decirte que no conoces el corazón paternal de Dios Que no has entendido lo que significa ser hijo Quiero darte en esta noche, estimado hermano, dos mensajes de parte de Dios, de tu padre bueno, amoroso y cariñoso, versículo 31 del, del Lucas 15. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, tú siempre estás conmigo, yo siempre estoy contigo. Pero si tienes solamente una mentalidad de siervo, no puedes entender que tu Padre Celestial siempre está a tu lado. Puedes acudir a Él cuando tú lo necesites, sea para pedirle cualquier cosa o simplemente para recibir un poco de compañía. Tienes que entender que tu Padre amoroso, bueno, cariñoso, que te ama, está contigo todos los días. Aunque no puedes verlo ni lo puedes sentir, Él siempre estará contigo. El segundo término cuando Él le dice, todas mis cosas son tuyas. Tiene que ver para estos creyentes que siempre están en las congregaciones. Cuando logres entender qué significa ser un hijo de Dios, entenderás que puedes pedirle a Dios cualquier cosa, aun cuando no sea lo suficiente digno para recibirlo. De hecho, nunca serás lo suficiente digno. Todo es por gracia y porque tu Padre te ama. Nada más que por eso. Nada somos, ni todo lo que hiciéramos, hermanos amados, es suficiente para... Lo demás es obra, sino que aquí es importante entender que si algo recibimos del Padre es por su sola gracia. Santiago 4, versículo 1 al 3. Nos habla de esto relevante que tiene que no estar en nuestras vidas, como este hijo mayor que verdaderamente en vez de alegrarse que haya llegado su hermano, ¿no es cierto? Se sí, hubo envidia. Y refrendó al padre, le dijo, mira tú has gastado, ha hecho matar al becerro gordo Ese, tu hijo, ha vuelto Después de que se gastó todo Por eso que los envidiosos no pueden estar Y Santiago 4.1.3 nos habla que las envidias, los celos y los pleitos Vienen no por haber entendido que podamos pedir a Dios o pedir como nos conviene La palabra del Señor en Marcos 7, versículo 24 al 30 Nos enseña que los hijos pueden sentarse a la mesa, que no tienen por qué mendigar las migas que caen. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando y entrando en una casa. No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que yo de él, vino y se postró a sus pies. ¿Cuál es el mensaje en esta noche? Vuelvo a Romanos 12, versículo 3 Digo pues, por la gracia que me es dada Porque nada es mío, es solo gracia del Señor Si no, dice, me es dada A cada cual que esté entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe de tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno uno como pastor le gustaría que sus hermanos siempre tuvieran un corazón amoroso y cariñoso con su padre. Que pudiesen siempre no venir por los panes y los peces. Que ojalá pudieran siempre tener una visión de una comunión con el padre. Pero lamentablemente nos vamos a encontrar. Yo hoy día conversábamos con mi esposa y de repente decimos, no podemos entender cómo algunos hermanos se pierden tantos meses y no, no les interesa tener comunión con el padre. Muchas veces nos encontramos con estos creyentes que llegarán y siempre pedimos al Señor, Señor envía personas buenas, apacibles y que amen tu obra. No queremos hijos pidones, queremos verdaderos hijos que tengan amor y que sientan y necesiten una comunión con el Padre. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con estos tipos de creyentes que van a estar un tiempo en nuestras congregaciones, van a recibir y van a pedir a Dios lo que ellos creen que les pertenece y se van a ir y van a gastar todo y van a estar por allá y ahí se van a arrepentir y van a querer de nuevo volver a la casa del Padre. Ahora va el mensaje para los fieles que siempre están acá. Hermano, tú eres un hijo de Dios. Sácate la mentalidad de siervo. Tú siempre estás en su presencia. Tú siempre puedes pedirle al Padre y el Padre te va a decir todas las cosas son tuya hijo. Solamente tienes que pedir, quítate la mentalidad de esclavo, la mentalidad de siervo. Tú eres un hijo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios tú estás aquí no por una necesidad en particular, tú has venido y estás aquí constantemente como un hombre y mujer comprometida por la obra expiatoria que Cristo hizo en tu vida, tú también tienes necesidades tú también a lo mejor necesitas del Padre amoroso y en esta noche te entrego esta palabra si tienes una petición si lo estás pasando mal, pídele al Padre amoroso en el cual no hay sombra de variación alguna Él como Padre porque quiere que tú como hijos coloques tu cabello esa y él te dice todas mis cosas son tuyas en esta noche de esa mentalidad de esclavo, de siervo no coloques un corazón envidioso cuando venga alguien y veas que ha perdido todo y nuevamente viene arrepentido donde el padre no tengas un detector de mentira no tengas un detector de herejía sino que amorosamente recibe a ese a ese hombre que se ha ido y se ha gastado todo y sé un hombre amoroso y tú como un fiel hijo Hijo del Señor, con un, un hombre que te has permanecido en su fe. No tengas alto estime y decir, mire, pastor, yo no soy como este que se fue y ha vuelto con la cola entre las piernas, sino que ten una actitud amorosa y cariñosa y recibe al que se ha ido. Y tú, que has sido fiel al Señor y que a lo mejor tienes necesidades, como todos nosotros, puedas tener esta actitud de decirle, soy tu hijo, Padre necesito también de tu amor, estoy pasando esto Señor, tanto tiempo he estado contigo Señor, Señor mira mi fidelidad, mira Señor mi fidelidad ante ti, tengo este problema, muchas veces los hijos que están ahí, que nunca se han ido, no tienen la confianza con el Padre para decirle Señor, ten misericordia de mí, Y muchas veces ven de repente a alguien, pero mire cómo este incircunciso se cambió el auto, mire este otro, la casa, mire lo que le pasó, mire, renovó el plasma. oiga y usted de repente ve a las personas que no son convertidas, como están prosperadas, pero no importa, no importa hermanos amados en el Señor, tú eres hijo, no eres siervo, cambia tu mentalidad, pídele al Señor. Tanto si eres un hijo pródigo que ha desperdiciado lo que Dios te dio Que solo buscas a Dios por lo que puedes obtener de Él Pero que en realidad no has conocido cuánto Dios te ama O si en esta noche eres un hijo obediente Has estado aquí, fiel Pero que no eres capaz de entender que Dios sigue amándote Aun cuando no lo merezcas Y que Dios está deseando bendecirte Aun cuando no seas un modelo a seguir Entonces quiero pedirte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 ¿Te consideras un hijo que siempre sí ha estado en la casa del Padre? ¿Cuántos de nuestros hermanos el Señor los trajo y nunca más se han ido de la casa del Padre? Aquí han sido fieles al Señor Pero a lo mejor también tienes necesidades Como ese hijo pródigo que vino y pidió Hazme esto, te pido esto otro Recibió lo del Padre y se han ido Y a lo mejor tú has permanecido fiel por años Y nunca le has pedido nada al Padre Y también tienen necesidades en esta noche. Vamos a orar al Señor. Y quiero que veas al Padre no como ese Padre enojón, sino que como un Padre cariñoso. Que verdaderamente te quiere escuchar, porque te ve triste, porque te ves preocupada o preocupado. Porque ves que hay algo en ti que no te está haciendo feliz. Y quiere que en esta noche tú vayas donde tu Padre con confianza. Y en tu lugar donde estás, puedas conversar con papá y le pueda decir, papá, he sido fiel tantos años, me he mantenido en tu casa, he buscado tu comunión, pero tengo una necesidad en esta noche, y tú en esta noche, en tu corazón, empieza a decirle a papá, tus necesidades. Amén, lo vamos a hacer, en el nombre del Señor, cierra sus ojos, por favor. Padre Celestial, acá estamos confrontados por tu palabra, Señor, Dos figuras importantes que se nos hace mención en este libro de Lucas, Señor. De acuerdo a la referencia, Padre Celestial, de que no debemos de tener más alto concepto de sí mismo, Señor, que el que debemos de tener. Padre Celestial, aquí, Señor bendito está el Hijo pródigo, Señor. Este Hijo que representa a algunos creyentes pidones, Señor, que vienen y piden lo que a ellos le, le corresponde y necesitan y se van y te dan la espalda. Pero con un día, Señor amado, se arrepienten y en tu amor y en tu misericordia, Señor, tú los traes nuevamente hasta tu casa, Señor. Padre, tú los recibes con los brazos abiertos nuevamente, como un Padre amoroso que no quiere que ninguno se pierda y que vuelvan a la casa del Padre. Pero también hay otro tipo de creyentes, Señor. Estos lindos hermanos fieles, Señor amado, que han entendido la obra expiatoria de Cristo, Señor, y que se han mantenido fiel a tu obra, Señor amado, dentro de tu casa. Pero que también tienen necesidades, Señor. Que están a lo mejor pasando situaciones complicadas y difíciles. Que se le ha venido la noche encima sobre su vida. Problema en el matrimonio. Problema en la casa, en la familia, en el trabajo. Problema financiero a lo mejor, Padre Celestial. Problema en los estudios, Señor. Quizás tantos problemas, Padre. Y que han permanecido al lado tuyo, Señor amado. Padre, en esta noche te pido que quites su mente, Señor amado de siervo. Y colóques en ellos la mente de identidad hijo señor y en esta noche mis hermanos aquí presentes que tienen necesidades que tienen y que buscan padre celestial que también tú le respondas señor en esta noche como ministro tuyo señor oro por mis hermanos fieles leales que nunca te han dado la espalda señor pero que también están pasando necesidades señor en esta noche como un padre amoroso que nunca vas a, da a darle una piedra si algo te pedimos señor señor te pedimos por la vida de mis hermanos aquí presente por su matrimonio Señor, por sus trabajos Padre Celestial, por los estudios de tus hijos Señor bendito, Padre oramos por la finanza de tus hijos Señor por la tabla de amasar, por la despensa, para que no le falte el sustento, el alimento y el abrigo Señor oramos y te pedimos Señor amado, por las necesidades que están pasando han sido fieles, siempre han estado en tu casa señor Amado, pero a lo mejor no han tenido la confianza para entender que tú eres un Padre amoroso, que no hay sombra de variación alguna y que tú estás presto también a escuchar nuestras necesidades Señor, clamamos por mis hermanos Señor. Responde sus peticiones en esta noche. Tú las conoces Señor. Yo no las conozco, no sé Señor. Pero aquí hay hermanos fieles Señor. Que también a lo mejor han llorado. Que también a lo mejor se han venido la noche encima Señor. Y también necesitan de tu respuesta Padre Celestial. Responde mi Señor. Conforme Señor amado a nuestras necesidades. Padre gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje que nos alienta. Que nos bendice. que nos anima Padre Celestial y que muchas veces Señor amado tenemos esta capacidad de asombrarnos como a otras personas que le han te han dado la espalda, le va bien y después vuelven Señor y los que han permanecido fieles, ahí estamos muchas veces marcando el paso Señor, pero en esta noche cortamos toda cadena del diablo Señor toda cadena del enemigo Padre Celestial que nos ha quitado esta felicidad, esta bendición de ser hijos Señor y no esclavo Padre mío, clamamos a ti en esta noche, por esto mis hermanos Padre mío, para que tú respondas sus peticiones conforme a tu voluntad muchas gracias Señor muchas pero muchas gracias Padre Celestial Ahí están las peticiones de mis hermanos, Señor. Ahí están conversando contigo, Señor amado. Señor, ahí están, Señor bendito, cayendo a las cadenas, Padre celestial, que muchas veces nos tienen atados, Señor, y creemos que Tú no nos escuchas, Señor. Pero Tú estás pronto también a responder nuestras peticiones, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.